acusado domínguez has escuchado las declaraciones de la fiscalía se declara culpable de los cargos presentados contra usted en estos testimonios Acusado Florio ¿Has escuchado las declaraciones de la Fiscalía? ¿Se declara culpable de los cargos presentados contra usted en estos testimonios? Culpables entonces una nueva misión de... Mis hijos están con el padre. Pueden pasar a comer los sanguchitos de la otra sala. Gracias. Gracias.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 Muy, pero muy, pero muy, Silvio, ¿cómo estás? Muy, pero muy, pero muy, muy, muy, Braulio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Nacho Álvarez, operador técnico, quien fija o silencia participantes en este programa? Así es. Un programa que se llama Mis hijos están con el padre y que se puede escuchar en un montón de lados, porque eso es lo que tiene este programa, el montón de la ubicuidad. Con Braulio Domínguez y Silvio Florio que envían mensajes de chat a los demás participantes de este programa. Exactamente, un programa omnívoro que se repite, por ejemplo, en FM Aijuna de Bernal 94.7 MHz. También para el lado de Bernal, por ahí cerquita, algo más que rock.ar, la nueva radio que se sumó a este programa. Muchas gracias a Julio. Los sábados a las 12, AM690K24, una radio como a vos te gusta, se engalana y abre su puerta para recibirnos. Un saludo a su operador, Sebastián Gómez Antelo. Y como si esto fuera poco, también está Radio La Retaguardia, donde estamos haciendo el programa en vivo, laretaguardia.com.aradio y sitio de noticias. Importante, la cancelación de ruido en Google Meet no está disponible aún en Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica, ni el entorno más próximo a estas zonas. ¿Te ha resultado útil esta información si sí, no? Sí, me ha resultado muy útil. Muchas gracias por todas las acotaciones. Esto es Mis Hijos Están con el Padre. Vamos con un separador y ya empezamos a todo ritmo. que Estamos muy atrasados, Silvio. Oh, estamos dos milenios atrasados. Adelante, Nacho Álvarez. Inventamos una montaña de consumo superfluo. Y hay que tirar y vivir comprando y tirando.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 Y es miserable gastar la vida para perder libertad. Recibimos a nuestras invitadas a este mate en MIT virtual del día de hoy. Se trata de Macarena y Luciana. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, Braulio. ¿Cómo va? Hola, Nacho. Muy bien. Ellas son profesoras del bachillerato popular Bajo Flores, que tal vez se enteraron por algún medio, tal vez no, que sufrió un horrible allanamiento el jueves 27, ayer, para quienes nos están escuchando en vivo, en las demás radios era antes de ayer o demás que fue una situación bajón, a las cuatro y media de la mañana se metió a la policía buscando una persona aparentemente sin orden de allanamiento y tal como contaron hace un ratito nomás en esta misma radio, <ríe> en otro programa, eh, destruyeron biblioteca, cosas que había ahí, se robaron mercadería incluso de la que juntan para las familias que necesitan un poco de aceite o un poco de comida, Y, bueno, un poco estaban dando cuenta de esta situación. ¿Es acertada esta presentación? ¿Es exagerada? ¿Está por debajo de lo que sucedió? Braulio. No, sí, exactamente, ha sucedido de esta manera. Eh, a las 4 y media de la mañana del día jueves entra al Bachillerato Educación Popular Bajo Flores, ubicado en la Villa 1114, también antes conocida como Barrio Richardelli, Acá hacemos un pequeño paréntesis que para mí es importante, que es hasta hace cuando hace un par de años se decidió cambiar el nombre de la Villa 1114 por Barrio Richardelli, pero cuando se trata de la búsqueda de alguien, y cuando se trata de la búsqueda de alguien aparentemente peligroso, aparentemente pez gordo, se vuelve a llamar ese lugar como Villa 1114, ¿no? porque así son los medios de comunicación y hay que decirlo todo, hay que ponerlo todo sobre la mesa. Qué interesante para hacer el relevamiento en las noticias que se publican Sobre cómo aparece el nombre del barrio en uno y otro caso Exactamente, me parece que es que a diferencia de otras veces En las que podemos ver que noticias dispares en distintos Bueno, acá hubo un abanico muy grande de, de medios de comunicación Que se encargaron de distribuir de manera más responsable o menos responsable Diríamos nosotros, información sobre lo sucedido han denominado de distinta manera el barrio. La mayoría de las veces, en este caso, Villa 11 14 Bajo Flores. Eh, bueno, no sé, Luz, si querés contar un poco los pormenores, pero empieza empieza por ahí la cuestión. Ahí está. Sí, simplemente agregar a eso que en el marco de, de lo sucedido jueves cuatro y media de la madrugada, lo que nosotros entendemos no fue un error, sino que O, o como les suelen llamar las fuerzas represivas, una, un, un allanamiento equivocado, errado, nos metimos en la casa equivocada, y lejos de ser eso, ¿no? Eh, entendemos que, que simplemente fue un atropello como parte de la violencia institucional que se viene desarrollando en el barrio. No hace dos días, no hace una semana, no hace un mes, sino hace muchísimas décadas. Eh, el abuso institucional dentro del barrio es algo sistemático, Eh, creemos que este no es un hecho eventual, extraordinario eh, atípico, sino al contrario es algo que se viene dando en no solamente en los espacios institucionales, en este caso fue digamos la escuela, el bachillerato sino se viene dando en el marco de, de, de toda la comunidad o sea, las fuerzas represivas del Estado han entrado de manera abusiva, como entraron en el bache a la casa de una familia en el medio de la noche, donde habitan niñas, niños, personas grandes, personas adultas, han entrado en hechos destrozos. No solamente han hecho destrozos, sino que han robado. Y esto no, no lo decimos nosotras, nos lo cuentan nuestras y nuestros estudiantes. Entonces, esto es algo cotidiano. Esto que sucedió en el barrio es algo que era esperable, sin duda, porque le pasa a un montón de gente. Ahora lo que sucedió es la enorme solidaridad de muchísimas organizaciones colectivas, colectivos, personas individuales y ¿sí? que tomaron la información que la difundieron y evidentemente esto cobró cobró otro lugar y se da a conocer porque somos una institución educativa entonces en ese marco que entendemos lo que ha sucedido sí hace dos días, un día y medio sí. En un día y medio de la trayectoria que ha tenido, porque nos han convocado de los medios masivos de comunicación, entonces sucede algo más allá, digamos, de lo que se quiere dar mediáticamente a través de los medios masivos de comunicación, ¿no? Que esto es en el marco de una trama de investigación policial, que está vinculada con la Villa de Lugano, ¿sí? Esa es una trama. Hay otra que ha sucedido y que tiene que ver con la solidaridad, y es lo que efectivamente remarcamos, ¿no? Se me ocurre, recién escuchaba cuando comentabas esta diferencia en el programa Viernes Culturales, que también señalabas, ¿no? La diferencia que hoy trascendió esta información, pero desde siempre, desde años, que las familias sufren este tipo de violencia, de allanamientos en sus propias casas donde están todo el tiempo. Eh, se me ocurre un paralelismo cuando se habla de escuelas fumigadas. Muchas veces se cuestiona las fumigaciones en el campo, las escuelas rurales, y por ahí las casas de la gente también están sufriendo esa misma fumigación, pero por ahí el tópico más presente es la escuela rural. ¿Por qué crees que trascendió más en este caso, siendo una institución educativa, que cuando se trata de la casa de una familia? ¿Qué, qué crees que hay detrás de todo bueno. esto? Dale, Lu, dale. No, no, meta, Maca, meta, meta. No, iba a decir que... que ¿Qué sucede? Eh, bueno básicamente una estigma, como un estigma muy grande, ¿no? en las personas que habitan este territorio, que habitan el Bajo Flores. Nosotros somos una institución eh, educativa, lo dije en el programa anterior, también me parece como es importante remarcar desde que volvió la democracia eh, entre muchas camillas, ¿no? Porque la democracia también tiene sus su, sus verretines, digamos, en este sentido, por ejemplo, lo que sucedió ahora Bueno, desde que volvió la democracia no se puede entrar a en una institución educativa con policía, ¿no? Con fuerza represiva. La fuerza represiva no debe ingresar a las instituciones educativas de ningún tipo, ni universitarias, ni primarias, ni mucho menos. Ni hablar que ellos no se preguntaron cuando vieron un cartel enorme que decía bachillerato de educación popular bajo flores, casa comunitaria, si ese era un lugar para que ellos entren o no entren, ¿no? Eso es... Una cuestión que podemos nosotros pensar desde el momento en el que nos encontramos en esta en esta oportunidad charlando. Pero que no es algo que suceda, digamos, eh, hacia adentro, la responsabilidad que se tiene con, con lo que sucede, ¿no? De hecho, eh, una de las cosas que, que hablábamos y que nos parecía importante era decir cada vez que hay un montón que se arma este circo alrededor de estar buscando a alguien que se, que se rompe en casas, que se entra, que se violenta a las personas, ¿no? Como todas estas cuestiones que sabemos que están sucediendo, que venimos a denunciar, eh, no se tiene ni siquiera el reflejo, ¿no? Quizás revientan 40 casas consiguen nada más encontrar a 10 personas que quizás puedan llegar a tener que ver con alguna situación y nadie, o no hay ningún tipo de resarcimiento para las familias que sufrieron este atropello por parte de la fuerza policial, eh, por las fuerzas represivas, llamémoslo, porque tienen muchos colores, formatos y tipos, pero básicamente es eso lo que nosotros venimos también como a reclamar. Nosotros no estamos haciendo una denuncia desde el Bachi, sino que queremos que, que se visibilice este como otro montón de atropellos que, que suceden en los barrios populares, como también suceden seguramente en las escuelas rurales y en otros espacios donde el Estado llega como en un formato muchísimo, pero muchísimo, muchísimo más precario del que debería suceder, ¿no? La noticia y... es el contexto, no solo la noticia es la noticia, sino la noticia también es el tratamiento de la noticia. ¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Silvio Florio. Quería recordar una entrevista que se le hizo por este medio a Griselda Galarza, docente integrante no. de la red de docentes, familias y organizaciones del Bajo Flores, o como decía un chiste de, de un teatro comunitario que se llama Alma Mate, Altos del Soldati, en diálogo con el programa Radial La Retaguardia, describió la grave situación por la falta de conectividad y dispositivos de la población más pobre de la ciudad. Mi pregunta es, antes de este allanamiento, si ya eh, la desidia del Estado se veía en, en abandono en cuanto a infraestructura para los bachilleratos. Dale. Sí, es, es importante lo que lo que estás remarcando y... Y a la vez la pregunta, ¿no? Porque el Estado tiene muchas maneras de estar y no estar, ¿no? Y sobre todo, ¿cómo decide estar o no estar? Eh, en principio, lo que no ha sucedido a nosotras tiene que ver con una manera de estar, el est de estar del Estado a través de las fuerzas represivas que, que tiene, efectivamente, ¿no? Entonces, esa es una manera de estar. Y sin duda es una manera de no estar, no eh, facilitando derechos, como en este caso la conectividad. Entonces, me parece que por la ausencia o por la presencia, el Estado está en el barrio Richardelli, en la Villa 1, 11, 14, de manera nefasta desde mi punto de vista, y tal vez hasta una mirada mucho más personal, ¿sí? Y sobre todo de maneras injustas, tanto por la carencia como por la presencia. Eh, si algo, si algo goza el, el, el barrio del Bajo Flores es de cantidad de efectivos militarizando todo el barrio. Entonces la presencia del Estado masivamente a través del cuerpo de las fuerzas represivas está muy presente, pero sin duda no lo está para poder generar y asegurar derechos que están en nuestra Constitución, que efectivamente debería asegurar Y cuando mencionamos también el Estado, eh, no hablamos del Estado en sus múltiples formatos, ¿no? También hablamos hace un rato de las escuelas rurales. Eh, estamos en el marco de una ciudad enorme, de la capital federal de la Argentina, en donde cambian el nombre de un barrio para supuestamente limpiarlo de algunos estigmas porque el nombre de la 1114 se lo pone en la dictadura, bueno, y todo como una es como una connotación de esa situación, pero también se lo pone porque supuestamente iba a ser un barrio urbanizado, que comience a tener algunas características como cloacas, como conectividad, como calles, como, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita para, digamos, estar en un barrio o cambiar la situación de una villa a un barrio, ¿no? Y ahí, nada, nosotros estamos hablando a boca de jarro porque no vivimos ahí, no habitamos el barrio. Lo habitamos desde nuestro espacio, que es el bachi, que lo decidimos y lo elegimos y hace 10 años que estamos ahí y estamos seguras de que es un lugar donde se construye de un montón de lugares que no todo el mundo conoce y que, que el Estado claramente no es el que más apoya. Somos una bachillerata de educación popular y la tarea de la educación hoy en día es dificilísima. Venimos de 10 días donde, bueno, 9 días donde el gobierno de la ciudad decide que no se van a hacer clases porque no hay conectividad cuando hace un año y medio que hay una pandemia y no hicieron nada para la, la conectividad. Entonces, bueno, leer, leer entre líneas todo lo que viene sucediendo me parece fundamental y creo que es, un, es muy amplia la pregunta que nos existe y da mucho mucho hilo, pero bueno, más o menos por ahí viene la mano, para no irnos tanques. ¿Cuántos años tiene el bachillerato? Porque tiene su historia también. Sí, 10 años. 10 años. ¿Y qué ofrece el bachillerato que lleva 10 años a diferencia de una escuela como uno se le imagina que depende del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Qué, qué ofrece de distinto que lleva 10 años y siguen participando los estudiantes? ¿Qué se genera ahí? Sí. El bachillerato de educación popular eh, nace de una necesidad de los estudiantes que son adultes que vienen a terminar su secundaria. Eh, si bien hay algunas otras posibilidades dentro de lo que se abre para una persona que, que vive, que habita de una manera, digamos, a cierta edad de la vida, con ciertas responsabilidades a cargo, un bachillerato de educación popular presenta, como lo dice la palabra, una educación popular. Eh, nosotros entendemos integral desde otros, de otros modos, que invita a un pensamiento crítico, que invita a una participación activa dentro del espacio y que requiere de, de, de gran, digamos, eh, presencia, continuidad, que no, que no es lo que podemos darle en este momento de pandemia, pero es lo que, lo que requiere. Eh, habilita un pensamiento crítico a escuchar todas las voces, a hacer válidos todos los pensamientos, todos los saberes, Eh, y a, a, a dar voz a un montón de cosas que generalmente eh, en otro tipo de escuelas o en otro tipo de instituciones no tienen las mismas características la educación, por distintas cosas, ¿no? No vamos a invalidar ningún tipo de educación, mucho menos en este contexto donde muchísimas, digamos, muchas escuelas y muchos docentes se la recontra, remil, rebuscan para dar todo de ellas para que la, la educación crezca a pesar de tener las peores condiciones dadas. Que esto es así y va, por lo que aparente hacer, por lo que acaba de decir la Reta, va a seguir siendo así. Entonces, bueno, lo que trae de alguna manera es una cuestión más comunitaria, más colectiva, donde las decisiones se toman entre todas las personas, donde hay asambleas, donde hay consensos y donde las decisiones que llevan adelante Eh, este bachillerato la deciden les doceantes y les estudiantes de manera igualitaria en, en asamblea. Y eso es algo que, de alguna manera, también nosotros decimos que, si bien a mucho esfuerzo, digamos, en el espacio donde estamos ahora, estamos hace 3 años, pero estuvimos... En casas de, de compañeras, estuvimos en, en el comedor Niños Felices, estuvimos en distintos lugares a los que les agradecemos un montón. Ahora tenemos este espacio que es nuestro, que es el que ha vulnerado la, las fuerzas represivas. Eh, vulneró de manera material y simbólica, pero no lo que tiene que ver con el compromiso que nosotros, los docentes y los estudiantes y la comunidad que viene a la Casa Cultural, la red de organizaciones, Eh, gracias por, por invitarla también a, dentro de la, de la conversación porque forma parte de, de esta digamos, casa comunitaria y, y todas estas digamos factores operan al mismo tiempo para que este sea un espacio para nosotros por lo menos verdaderamente revolucionario digamos un, un espacio propio y auténtico digamos quién le damos decisión tan grande, ¿no? Un hombre te define. Pues, como queremos que sea. Espero que sea fuerte. Espero que sea amable. Inteligente. Paciente. ¿Cómo es papá? Siempre Ayudando a los demás Siempre Financiero Lo llamaremos Sistema financiero mundial Mis hijos están con el padre Un buen nombre Te define para siempre Seguimos, le cerramos la tranquera al Sistema Financiero Mundial para seguir charlando con Macarena y Luciana, docentes de el bachillerato. ¿Cómo se llama el bachillerato? Bachillerato de Educación Popular, de educación popular Bajo Flores. Así. Muy bien. <risa> liza <gracias>. y llanamente. <risa> Muy bien, liza y llanamente. Eh, ¿Qué acciones van a pensar y reflexionar y actuar después de este allanamiento. Linda pregunta. Eh, en primera instancia, que hoy un poco también lo en charlábamos eh, entre los compañeros, en primera instancia es no aflojarla lo que es nuestro, ¿no? Es seguir buscando la manera de, de transmitir y de generar la educación popular en un contexto como en el que estamos viviendo, donde... No es posible una asamblea multitudinaria en un espacio cerrado porque las condiciones no están dadas para eso. Entonces, lo primero es ir lisa a lo nuestro que es buscar herramientas para seguir compartiendo con los estudiantes el cotidiano y generando este intercambio que es tan fundamental, eh, intercambio de saberes, intercambio de, de deseos que es tan fundamental para la educación popular. Por otro lado, se van generando algunas líneas de acción también para reflexionar, ¿no? Cómo esto que nos pasó eh, es un caso dentro de un montón de casos, y venimos charlando un poco de eso también dentro de, del bachi, de de cuántas cosas no, no nos habremos enterado, ¿no? De cuántas cosas no habrán llegado oídos de nadie, porque a quién o a quiénes se les dice lo que sucede en un lugar al que nadie quiere escuchar de alguna manera. Porque si, si entra a tu casa con una bomba de estruendo, Eh, después seguramente no quieran saber qué pensás de eso eh, Entonces ahí también me parece que tenemos un material Para laburar hacia adentro del BACHI con los compañeros Y ojalá que, que podamos hacer re, eh, un poco más de reflexiones Sobre por qué por qué las cosas suceden como suceden y, y qué significa qué significa todo lo que está sucediendo Qué, qué valor simbólico se le da a todo esto Sin hablar de los medios de comunicación, que es algo que siempre laburamos nosotros, pero que la, la verdad que la cantidad de información, de desinformación que ha circulado en ciertos medios de comunicación es, es un poco escalofriante, ¿no? Y es algo que laburamos mucho con, con los estudiantes. Aprender a escuchar y a ver qué nos quieren decir con lo que nos están diciendo. Me parece que ahí hay otro laburo que, que seguramente vamos a tener que, que seguir masticando. Un montón para seguir masticando sobre ese tema. Otra cosa que escuchaba en el programa Viernes Culturales es que decía que no era la intención empezar con denuncias contra la Policía Federal, no es la intención meterse en todo ese embrollo. Pero digo yo, muy ingenuamente también, ¿no? Pero hay espacio para decir, no sé, quién es el responsable de esto, se sabe el nombre de alguien dicen que no con la cabeza no no no. <risa> no. no no no hay ningún tipo de papel que no que nos digamos que tengamos en mano, por lo menos con, con la fiscalía con la que estuvimos conversando el allanamiento no era para nuestra nuestra nuestra casa cultural no es, no es comunitaria no era para ahí por eso decimos los errores no como ¿Qué es un error y qué no es un error? No es donde tenés que entrar. Tiene un cartel que dice bachillerato. Entrás y rompes, bueno, seguimos, ¿no? Como avanzando. Y hubo, eh, esto también lo quiero aclarar porque también me parece como importante, hay un, una, un pedido de disculpas, ¿no? Hay como un insta, una instancia donde se quiere eh, pedir disculpas. No queremos disculpas. Queremos que esto no suceda más. Queremos que la gente sepa que esto sucede mucho más. Queremos que haya políticas que protejan a los niñes, a los jóvenes, a los vecines, a los ancianos, a las discapacitados y que esta aberración de explotar 40 cuadras para conseguir a cinco personas no, no suceda más. Eh, no hay responsables por ahora y lo que decíamos la vez pasada, y que me parece que, no sé si Lu, tenés eh, algo más para decir, pero no somos quienes tenemos que buscar a estos responsables. Nosotros tenemos un laburo y nuestro laburo es en el territorio. Y por eso agradecemos un montón a la red que se teje alrededor de esta situación, a la red de organizaciones eh, familiares y docentes, por supuesto, y, y también a, a toda la red que se ha tejido para, para que podamos decir lo que teníamos para decir. Así que gracias a ustedes también por, por esta nota y por el espacio. Sí, muchísimas no. gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Para ir cerrando, hay alguna página, en las siempre las entrevistas tienen que terminar así, diciendo las redes sociales, el Facebook, no sé si si tenemos eh, alguna otra información para agregar o un llamado para hacer o contactos. No, simplemente el también contarles que en breve estamos sacando otro comunicado un poco informando, en principio informando y segundo denunciando como esta, todas estas todas estas cuestiones que hemos puesto en esta en esta entrevista y en la anterior también que estuvimos hablando un, un poco más digamos de lo sistemático de esta situación y de cómo se le, cómo se da digamos en el marco de, de, de los hogares de las familias de la comunidad del bajo no eh, no simplemente eso eh, nos parece sí. importante remarcar que Que eso Si bien esto ha sido hacia una institución educativa, eh, queremos marcar lo sistemático de esto. Es fundamental que este hecho que nos ha sucedido a nosotros como escuela y que hemos efectivamente teni tenido muchísima solidaridad, sea también un eco para dar cuenta de lo sistemático, abusivo e histórico sí que, que es toda la trama del abuso institucional que se da, en, no solamente en el barrio Richardelli, sino en otros barrios de nuestra ciudad y en otros barrios del país. Eh, entendemos que es una forma sistemática de las fuerzas represivas eh, en uso de su ejercicio de actuar de esta manera, hacia los sectores más empobrecidos. Entendemos que eso es sistemático y, y que sin duda esto no es aislado en ese sentido, ¿no? Y otra forma de que no sea solamente la noticia del allanamiento, sino también para la audiencia, si se quiere enterar de la historia de este bachillerato y su historia de vida con los estudiantes, podés entrar al Instagram y Face, que nos escribió Macarena Luz en Cisne ahora. Instagram y Face, bachipopular bajo flores. Instagram de la red, red bajo flores. Muchas gracias, eh. Muchas gracias a ustedes y bueno, ahí queda un poco la, la data eh, para seguir construyendo. Así que gracias. Buenas noches y muchas gracias. gracias. Un abrazo. Buenas noches. Abrazos. Gracias. Abrazos. Menor soy trigo de esta costa. Caliente tengo la sangre. De que nosotros mismos nos estuvimos organizando para para cambiar también el, el modelo productivo que que nos afecta tanto a nosotros a los productores y también a todo el pueblo eh, digamos también necesitamos el, el apoyo el apoyo de las eh, con más políticas públicas para, para los pequeños productores. y mediante. se pasan por eh, a la agroecología porque depender de los que consumo y más ahora Que todos los lossumos están cotizados al dólar hacen se hacen dependiente y también eh, es casi imposible pagarles y estos insumos que preparamos a mismos son, son cosas en el alcance que los tienes en el campo y son son de bajos costo frigorría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 que todos los insumos están cotizados al dólar, hacen hacen dependiente y también eh, es casi imposible pagarlo Y estos insumos que preparamos nosotros mismos son, son cosas al alcance que vos los tienes en el campo y son son de bajo costo. Buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Bárbara y formo parte de una organización eh, que lucha por los derechos ambientales en la ciudad de Lobos. Lobos es una ciudad que está a 100 kilómetros de la capital. Somos Fuerza Ecológica. Somos Fuerza Ecológica. La realidad es que estamos atravesando una situación bastante compleja con respecto a la presencia de agrotóxicos eh, tanto en la ciudad, en el casco urbano, como en el periurbano y ni hablar más allá en las afueras, en la zona rural. Eh, nos enteramos a partir de un monitoreo ambiental que se realizó hace ya unas semanas para ver cuál era la situación real ...de Lobos, de la ciudad de Lobos... ...con respecto a la presencia de, de agrotóxicos... ...cuando recibimos los resultados... ...la realidad fue bastante choqueante, ...fue muy impactante... ...porque no se esperaba... ...realmente no se esperaba que fuese tan grave la situación... ...que, que haya tanta... ...tal cantidad de moléculas presentes... ...en, en todos los ámbitos... En, ...en suelo... ...en agua de lluvia en agua corriente, en agua de pozos particulares que pertenecen al acuífero, en material vegetal, en la laguna de lobos, en los pueblos aledaños, en Salvador María, en Villa Lohuercio. La verdad es que fue una cuestión muy impactante para todos. Y, pero bueno, una vez que, que obtuvimos los resultados de estos análisis, y eh, se empezó se siguió en realidad porque nunca se dejó de trabajar desde el núcleo ecológico se sigue se sigue trabajando y elaborando eh, peticiones y eh, nada se sigue pensando a ver qué se va que se va a hacer estamos esperando actualmente una respuesta por parte del municipio se elevó una carta y un informe al eh, honorable consejo deliberante porque actualmente en nuestra ciudad se están tratando diferentes ordenanzas que eh, refieren a la distancia de aplicación de agro con respecto a la ciudad y a la zona periurbana de lobos como unos temas como uno de los temas que hay dentro de las ordenanzas en eh, uno, uno de los más digamos candentes es ese entonces consideramos desde el núcleo ecológico que era súper importante informar cuál era la situación de Lobos al Honorable Consejo Deliberante, que son básicamente quienes deciden qué va a suceder con la ordenanza. El Núcleo Ecológico está compuesto por diferentes organizaciones, eh, entre ellas eh, Coplaza, eh, Alianza Clima Vida y Salud, Fuerza Ecológica, la Casa de la Cultura, Ecolobos, el FIT, mmm, no me quiero olvidar a nadie, ah, la Junta de Fomento de la Laguna, y entre todos, entre todas esas organizaciones en su momento fueron eh, citadas, citadas, No, se les abrió un espacio, digamos, para participar en lo que era la discusión de las de las ordenanzas, para que cada uno presentara su punto de vista sobre las ordenanzas y sobre los temas a tratar dentro de las ordenanzas. Eh, así que, bueno, esa es la realidad que estamos viviendo. Tenemos agrotóxicos en el agua que tomamos, tenemos agrotóxicos en el aire que respiramos, en el suelo que pisamos, en las plantas que nos dan oxígeno, y estamos viendo qué se hace al respecto. ¿Quién nos resguarda? ¿A quién le toca cuidarnos? Eh, esperamos el apoyo de todas las comunidades afectadas a nivel país y todos los que se quieran sumar a la lucha estamos abiertos a recibir opciones para, para seguir adelante con esta, con esta lucha y a ver cómo hacemos para revertir nuestra situación. Muchísimas gracias por el espacio. Un saludo grande. Escuchamos entonces a Bárbara de Fuerza Ecológica de, de Lobos, Silvio. Y escuchará a Bárbara de Fuerza Ecológica el intendente de Lobos, Jorge Oscar Echeverry, ingeniero ah. agrónomo y presidente de la sociedad rural de su distrito. Tendríamos que haberle mandado el link del programa entonces, mirá, no sabíamos. Sí, sí, le mandé y un robot me respondió, lo escucharemos en otro momento. Bueno, bien, está bueno que los robots se escuchen también, ¿eh? Robots agropecuarios. Son diferentes de robots. Sí. Esto es Mis Hijos Están con el Padre, un programa que avanza bache tras bache popular. El bache popular. Tenemos que sumarle más cosas autorreferenciales a este programa, Silvio. ¿sí? Contar qué hice yo el fin de semana, el problema que tuve cuando fui a comprar algo a un negocio, cómo discutí con el vendedor de quesos. Le falta eso, me parece. Sí, yo iba a empezar el programa diciendo que tenía que cambiar el silicoide al termotanque. Y me pareció que con eso, como dice un conocido periodista de esta emisora, cancelábamos audiencia. Claro, y empezar a, a contar lugares comunes de la gente que, que cambia silicoide de, de termotanques. Y llama después un oyente, avesado en eso, y nos pone en autos sobre lo que es un silicoide y simpatiza con el programa. Y hacemos también que los oyentes vayan haciendo el programa, ¿no? Mandanos un audio contando cómo te despertaste hoy y listo, ya, ya cumplimos con nuestra tarea. espera que mientras tanto voy a escribir en el chat de este Meet, así eh, vemos. Silvio, ¿con qué seguimos ahora? ¿Ahora va con H? Tenemos para elegir, Marco Filardi sobre el agua, Fernando Cabrera de Obsur, o tema musical de Hugo Varela, o una cuarta opción que yo no la tengo acá, pero tal vez existe Braulio, respuesta al chat. Si no querés escribir ahora con H, podés usar el castellano antiguo y decir ¡Hora! como seguimos? Sí, Florio está escribiendo. Y a mí me parece que como la gota que rebalsó el vaso del Partido de Lobos, nos vamos a la marcha plurinacional en defensa del agua en la voz de Marco Filardi, abogado de Derechos Humanos, integrante de la Cátedra de Soberanía Alimentaria de y director del Museo del Hambre. Que es un fragmento del programa Hasta que vuelvan los abrazos, ¿de ahí robaste este audio cuando nadie te miraba? Exactamente, mientras los locutores miraban hacia el techo con la anuencia del operador técnico que juega para nosotros, me pasó el sobre con el audio. <risa> Gracias, operador. Marco Filardi, que es abogado de Derechos Humanos y Soberanía Alimentaria, es un integrante de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de Nutrición en la Universidad de Buenos Aires y también bueno es quien impulsó el Museo del Hambre. Agua. 22 de marzo, justamente el Día del Agua, hicimos el lanzamiento formal de esta campaña plurinacional para poner en la agenda la centralidad del agua en nuestra vida, ¿no? El agua como derecho humano fundamental, absolutamente indispensable y como bien común fundamental la defender, ¿no? Por eso decimos agua para la vida, ¿no? Y, y desde la sencilla razón de que somos agua, Vos, yo, todos y cada uno de nosotros somos 60%, 70% a veces de agua, ¿no? Y no nos detenemos a pensar de lo que está pasando de fondo con el agua en nuestros territorios. Por eso, en este año electoral, donde las discusiones van a girar normalmente alrededor de otros temas, decidimos, bueno, ¿qué, qué otra cosa más central que poner en discusión, en la centralidad, en el corazón, la cuestión del agua? Efectivamente, desde nuestros tanques de agua, que son los glaciares, en adelante el agua está siendo agredida por un sinnúmero de actividades contaminantes, extractivas, ¿no? dejando residuos a su paso eh, por parte de todas esas actividades. Y entonces el agua que hoy nos constituye, que nos conforma, está seriamente contaminada y afectada por esta eh, actividad. Y al mismo tiempo... Defender al agua como derecho humano y como bien común significa cuestionar la agenda privatizadora. Sea de la privatización destinada a embotellarla, para que funcule como una mera mercancía más, como cualquier otra, o también la agenda privatizadora de los servicios de privatización del agua. no Cuando, por el contrario, lo que hay que defender es al agua como un derecho humano, como bien común, tal como lo establece nuestra propia Constitución Nacional. no La campaña que va a haber, que, que va a circular por todos los grandes medios de comunicación, tiene que ver con la campaña electoral, ¿no? Entonces, la otra campaña es la campaña de los pueblos para poner la centralidad del agua y que termine con una verdadera consulta popular y luego una iniciativa popular. Este es el objetivo político de la, del, de la campaña. Eh, construir conciencia a lo largo de todo este año para terminar con una consulta popular Eh, nacida de los propios pueblos hacia el fin de año y que todo este ejercicio colectivo de tejido de redes que estamos haciendo en la presencia del agua para la vida desemboque el año que viene en una iniciativa popular es decir, los propios pueblos vamos a ir a exigirle a nuestras autoridades que establezcan un marco normativo que permita proteger al agua como bien común y como derecho humano fundamental no a agradecemos entonces al programa hasta que vuelvan los abrazos la voz era de la locutora de Radio Sur Miriam jorhan o Miriam Libertad como suelen decir y la otra voz era de Marco Filardi, una persona que sabe un montón creo que si lo dejas hablar a Marco Filardi con todas las palabras que puede decir eh, de información que tiene en su cabeza podes eh, hacer el recorrido desde Buenos Aires hasta Toronto Muy bien, ¿sabías que siete fititos en fila caben en la cabeza de Marco Filardi? <ríe> Montón de información, sí, sí, es increíble. Es increíble cuando participaba de esos encuentros en el Museo del Hambre siempre tenía más cosas para acotar. Muy bien, Marcha Plurinacional del Agua que sucede en paralelo también con las caminatas de las mujeres originarias denunciando el terricidio. Ahora se está imponiendo esta palabra que según lo que leí en varias notas, terricidio tendría a ser un cruce de caminos entre genocidio, ecocidio y etnocidio. ¿Y está aprobada por la RAE esa palabra? Ah, hay una fe de rata al final de la RAE. Bueno, pero mientras las aprueben en el territorio, luego veremos si la RAE la agrega en su glosario. Bien, tenemos más audios para este boletín. ¡Penúltimo momento! quedan audios para este boletín. Está el de Obsur, que ya lo habíamos postergado la semana pasada. ¿Cuántas postergaciones son para cada audio? Tres postergaciones si te apercibe el registro de medios vecinales. Fernando Cabrera de Obsur, que también lo molestamos entre dos y cuarto y tres y medio de la mañana, ese horario prudencial, nos manda un audio sobre... Eh, el fracking y la utilización de las arenas silicias. Pero hay aquí... ¿Pero va a decir algo bueno arte. del fracking alguna vez o siempre habla mal del fracking él? Porque yo creo que falta la otra campana. Claro, siempre falta la otra campana, que es la de eh, Martín Álvarez con su eh, con su cuento para niños, el conde Drácula contando el fracking. Pero eso lo vamos a anunciar después pues del audio, así yo tengo tiempo de buscar La explotación de hidrocarburos desde reservorios no convencionales... ...que se extraen mediante técnica del fracking... ...fundamentalmente en la formación vaca muerta, en la cuenca nauquina... ...pero también en alguna formación en Santa Cruz, hoy en nuestro país... ...la cuenca austral, eh, implica además de uso de... ...en eh, millones de litros de agua... ...importante cantidades de arena... Eh, ...fundamentalmente arena de sílice... ...aunque no solo esa arena... ...que tiene debe ser procesada... ...y se mezclan en distintos ...cantidades para eh, los pozos... ...fundamentalmente la arena lo que hace es... ...sostener las fracturas... ...que realiza la presión del agua... ...y los químicos... Eh, la, ...la fractura en, en la formación... ...en el subsuelo... ...para que esas aberturas queden abiertas y el hidrocarburo pueda fluir, porque si no por la propia presión del subsuelo rápidamente, después de la ruptura, cuando la presión desaparece, se volvería a cerrar. Se le, se conoce como agente sostén, que está básicamente compuesto por arena, e implican los pozos de gran envergadura que se están realizando eh, regularmente hoy en la provincia de Neuquén, pozos que superan los 5 kilómetros de longitud, alrededor de 3 kilómetros hacia abajo, y entre 2 y 4 kilómetros hacia entre 2 y 3 kilómetros de manera horizontal, unos, unas 60, entre 50 y 60 cuadras, pueden llegar a eh, necesitarse algo así como un poco menos de 500 camiones de arena. Estamos hablando de cantidades inmensas de arena que se usa para un pozo de fracking. Esto fue un tema importante cuando empezó la explotación, porque buena parte de la arena se exportaba, y pf se importaba, perdón, YPF generó todo un plan de desarrollo de áreas nacionales Y bueno, hoy fundamentalmente se están trayendo eh, de, de Entre Ríos en camiones Hacia fundamentalmente Neuquén Si bien se hubo todo un proyecto de desarrollar también Chubut Una zona cerca de un poblado cerca de Trelew que se llama Dolabon Fundamentalmente hoy se, se traen a Neuquén desde Entre Ríos en camiones ha generado, sobre todo en Estados Unidos, en los lugares de acopio y para los trabajadores, pues, algunos problemas importantes de la salud, fundamentalmente porque la arena, al ser inhalada, el viento, bueno, la esparrama y, y la respira quienes viven en las inmediaciones de los lugares de acopio, los propios laburantes, trabajadores de las empresas, que trabajan, tienen que trabajar con con máscara por esto mismo, al respirarla lo que hace es ir dañando los pulmones, generando... ...prontamente una enfermedad de cierta gravedad se llama silicosis... ...y preponiendo mejor para tener cáncer en los pulmones. Esto vinculado con la salud. Pero bueno, fundamentalmente es un de mirada de la industria... ...es un requisito fundamental para, para este tipo de explotación. Es muy caro fundamentalmente por el transporte eh, que implica... ...por el mecanismo de transporte que es en camiones. Fundamentalmente por eso, entre otras cosas desde las compañías y los gobiernos, intentan mejorar o renovar la vía férrea que une la zona de Bahía Blanca con la zona de Neuquén, porque de esa manera abaratarían bastante el transporte de la arena. Y Gracias Fernando Cabrera del Observatorio Petrolero Sur, que siempre nos envía información. Y también nos envía, Obsur, la información, una adaptación libre del cuento El Fracking, una historia esdrújula contada por el Conde Drácula, de Martín Crespi y Diana Cheru. En sí, recomendamos mucho la, la, los libros de Martín Crespi, mientras interrumpo a Silvio. En tres capítulos este personaje se concientiza sobre los impactos del extractivismo en nuestro país y dialoga con las infancias para buscar alternativas. Drácula y el colmo del fracking. Escuchamos una vez un fragmento en este programa, pero vamos a seguir pasando cómo viene el tema de este libro. Interesante. Muy bien, en el sur tenemos fracking, en la provincia de Buenos Aires, tierra envenenada, en el norte, desmonte, me parece que venía el audio de Palometitas a dormir, ¿no? Ah, este es un audio, pero no lo pasamos ya, yo creía que ya estaba después de lo de los, el de la crama. Bueno, lo hago, lo hago yo. Palometitas a dormir. ¿Qué? <risa> ¡Que duerman bien! Bien, estamos hablando de Alacrán cuando hacía la señora Luna y nos hacía reír con eso. Bueno, Silvio, yo acá, el celular me dice que ya tengo que ir cerrando esto. Que tengo otro Meet ahora. Mi celular dice que pague las cuotas que debo por la compra de este celular. Nos despedimos muy, buena semana toda la audiencia, en Operación Técnica y Bostezos, Nacho Álvarez, en Esperas, Federico Getufián, escribe mensajes de chat, Braulio Domínguez y Silvio Florio, esto fue Mis Hijos Están con el Padre, un programa que hace del bache un monumento histórico nacional. Muchas gracias, nos encontramos la semana que viene a ¡Puro H!